es que los municipios nos han planteado reiteradamente la necesidad de equipamiento. De hecho, en las últimas lluvias hemos estado comprando directamente a través de agua del Colorado, a través de Vialidad, eh, bombas de las famosas bombas arroceras para poder derivar agua a los bajos que rodean las localidades. Y esta es la posibilidad de que se provean ellos mismos y que compren además otro tipo de equipamiento como motoniveladoras, cargadoras, retroexcavadoras que son las máquinas que hoy necesitan y a las que con fondos propios, si no tienen este crédito, no tienen acceso. Incluso a puelén lo digo por lo que ha salido públicamente. mira, a, <risa> no a puelén le hay... hemos dado, porque está de vacaciones, quiere hablar conmigo, pero está de vacaciones. Este, en realidad el Intendente me pidió la audiencia antes de que yo me fuera de vacaciones y le pedimos que me esperara que regresara. Eh, le hemos dado en lo, que va año, en lo que va de mi gobierno 15 millones de pesos, pues, ¿eh? de los cuales 7 millones son de este, plata que le damos de asuntos municipales de libre disponibilidad. O sea que si el sueño de él es construir una cancha, salvo que piensa hacer la bombonera con 7 palos, ¿cuál es ¿eh? la puede hacer? Este, después tenía un reclamo por el cajero del banco, Y creo que Alexis ya lo dijo, vamos a entregar entre 6 y 8 cajeros automáticos en localidades que no las tienen. El criterio ha sido, que hemos usado el año pasado, las localidades pequeñas que están al lado de otras mayores y que le quitan el comercio porque la gente va a cobrar al banco de, de la localidad de al lado y deja de comprar donde, donde vive. El caso de Cané con Gemú, el caso de Telen con Victorica... Y el caso de poner el 25 de mayo, así que una es para, para Puebla. El gobernador, eh, se escucharon varias voces respecto al decreto de ganancias, pero no la suya, ¿qué tiene para decir, y también le pregunto, un acto administrativo o un acto político lo que tiene Ningún decreto es un acto político, todos los decretos son un acto administrativo, el cual el gobernador se sí hace responsable. Eh, nosotros estuvimos analizando el tema desde mediados del año pasado, Tomamos la decisión y la hicimos coincidir con la modificación de ganancias que se impulsó desde el Poder Legislativo. Pero el antecedente que usamos nosotros fue la acordada 56 del año 96 de la Suprema Corte de Justicia, que fue resistida por el Poder Ejecutivo Nacional, que fue consentida por el Procurador del Tesoro, y que entró en vigencia y decía que no se aplicaban ganancias, o sea que eran deducibles, los viáticos, las movilidades y otras sumas a considerar. Eh, la Corte después reglamentó esto y entre las sumas puso la responsabilidad funcional. En el caso de La Pampa, el Superior Tribunal de Justicia, en el año 2005 creo que es, con una resolución la 15 y con otra la 65, lo estableció para los empleados del Poder este, Judicial que la asignación de responsabilidad funcional no pagaba impuesto a las ganancias. En la provincia de Santa Cruz, la responsabilidad funcional que no paga ganancias es desde el año 97, lo puso el expresidente Isner cuando era gobernador. En el año 2000, Verani, en Río Negro, determinó también que la responsabilidad funcional está exenta de ganancias Y en el 2013, el actual gobernador, Uber el Nitec, estableció que eh, a través de este mecanismo no pagaban ganancias las guardias de los médicos en dos decretos sucesivos que hizo en el año 2013. Sin embargo, me critica. Por eso me da la libertad de seguir diciendo que de un burro solo pueden esperarse burbados. Porque él lo hace y no me lo permite hacer a mí. ¿A pero además... Pero además eh, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la homologación del SINEP, es decir, del Sistema Integral para los Empleados Públicos Nacionales, determinó en el artículo 80, en el acuerdo que convalidó la paritaria celebrada en el año 2008, que creo que es la 2098, que el 60% era sueldo y el El, el 40% era sueldo y el 60% era este, responsabilidad jerárquica. O sea que no pagaba impuestos el 60%. Macri lo modificó el año pasado. Por el 868 del 2016 lo modificó y estableció que el 61% era responsabilidad funcional, por lo tanto estaba excluido de ganancias y... Pagan los funcionarios nacionales y los empleados nacionales de ese convenio solo sobre el 31%, lo, sobre el 39%. Sobre, lo mismo pasa con el ANSES. El ANSES también tiene un convenio que establece que la responsabilidad funcional no paga impuestos y eso hace que pague sobre una pequeña parte del de total de la remuneración. Es decir, Tujovni, que es el que pide declarar el constitucional el decreto que yo firmé y que me va a demandar, cobra con una excepción mayor que la que yo consentí. Los funcionarios nacionales cobran sueldos más altos que los funcionarios provinciales y pagan proporcionalmente menos impuestos. Y no es verdad que los funcionarios provinciales duplicaron sus haberes. Pueden pedir los recibos de los funcionarios. Gobernador, una operación política mediática? Había cuenta de que usted estuvo de vacaciones estuvo en los medios nacionales, y luego con esto de las ganancias. Me hicieron famosos. Eh, con el tema de ganancias, eh, en primer lugar hubo una información que dio un contador que trabaja en un organismo administrado por el radicalismo y se la dio a un medio periodístico del oeste que es de donde surgió. Las precisiones técnicas que tiene no son propias de un periodista, son propias de un contador. Y ese contador tiene un estudio contable en Santa Rosa que se dedica a liquidar impuestos a las ganancias de su cliente. Ahí eh, se averiguan ustedes, para eso son periodistas. Lo saben, ¿eh? Yo sí, averigüenlo. ¿Por qué no se comunicó antes, gobernador, el. Porque el decreto se publicó. Nosotros estuvimos publicando los decretos, usted sabe que a final de año hay una acumulación de decretos, y se publicó cuando... ¿Se conoció cuando se publicó? Pero se había antes la con los... Habla... No, hablamos con los dirigentes gremiales para acordar con ellos la forma de liquidarlo. O sea, si todos tuvieron... Y ver, bueno, pará, Para En cuanto a la difusión, hubo una reunión en la que este tema se discutió. Y uno de los integrantes de la reunión se opuso, porque decía que era una medida en favor de los trabajadores. Se trata de miembros de un partido y de otro que son una alianza política. Y entonces hubo dirigentes políticos que comunicaron la noticia a Buenos Aires para que fuese publicada. O sea, sí hubo una difusión. ¿eh? No, no te voy a dar un nombre averiguar. Vos sos periodista, ustedes se dedican a investigar. Se dedican a investigar, ¿no es cierto? que venga del fiscalismo por el medio Sí, el... de... es? eh, No, hoy le paga otro, no lo genere. No, no, no, no, no, no, si querés si te, si te, te, te, te, te digo quién le paga, pero no ahora. Digo, ¿va, ¿Van a avanzar en una medida, en una paga, en una medida judicial, anticipándose a Nación? Que sea presentar que no, no lo, no lo podemos hacer porque yo no puedo presentarme a la Nación dicien, a la justicia diciéndome, mire que me van a hacer esto me van a decir que me van a correr para el costado la, la presentación porque no hay ningún hecho sucedido. ¿Hubo una nada, Informal de ¿no? Nación? No, no, no hay ninguna ah, presentación. No hay. La Informal de Nación hubo por este decreto? Más sí, yo hablé, hablé con gente de la DGI. La gente de la DGI me dijo, ellos ya hace ocho meses le informaron a ABAT que las provincias liquidaban ganancias de manera distinta que los organismos nacionales Declara, eh, liquidaban entre sí de maneras distintas y que eso había que resolver. Hace ocho meses se lo comunicó la DGI a, a la administrador, a la administración, al Administrador Federal de Ingresos Públicos. No. Eh, cuando salió publicada la noticia de La Pampa le volvió a elevar una nota diciéndole que él creía que la salida no era por la vía punitiva de mandar a la provincia sino de construir un acuerdo político en que todas las provincias y todos los organismos del Gobierno Nacional y la justicia, porque la justicia de casi todas las provincias liquida de la misma manera que nosotros lo proponemos en el decreto y estamos pagando, deberían ponerse de acuerdo y fijar una sola manera de liquidar salario y decir cuál es la responsabilidad funcional sobre la cual no se aplica el impuesto. La ahora, entonces, ¿por ahora qué creen que lo critican tanto, gobernadora, también? No, es que gobernador? Nacional, nada, no, me, me, privado, ah, me critican eso. porque yo fui el que me opuse al voto electrónico y eso enojó al gobierno nacional. Yo no fui al pacto energético. Y no es como dice el funcionario, que hubo un funcionario, no sé cómo se llama el funcionario, No sé quién está el diario, el diario, si no se acordaba el nombre. No ¿Eh? no, de redonda, de redonda, de redonda. Redondo. Redondo. Redondo redondo pasa las cláusulas octava y primero dice que no es una conspiración contra la PAM. El funcionario que mandó la nota al diario no dijo que era una conspiración contra la PAM. Dijo que eran medidas que conspiraban contra los intereses de la provincia. No que es una conspiración política contra la PAM. En segundo lugar, él dice que el funcionario salió a dar la explicación de por qué yo no había ido. Eso es mentira. O miente o no sabe. Porque el que le dio la explicación a Aranguren de por qué la Pampa no adhería al este, convenio fue el vicegobernador Mariano Fernández, cuando estaba a cargo del Poder Ejecutivo y habló personalmente con Aranguren para explicárselo. ¿Cuál es la razón...? Él ayer habla del de inciso, el artículo, o el capítulo octavo, que ¿eh? es hidrocarburos. Y dice que se rigen los convenios entre la Nación y las provincias por la 17.319, que es la vieja ley de hidrocarburos. Y si ustedes leen, a continuación, dice, y las modificaciones eh, ocurridas. La última modificación es la ley 27.007. En esa ley... Se dice que las provincias no pueden tener empresas petroleras estatales. Se dice que cuando uno renueva un área, el, la, la regalía que cobraba Nación era el 12, la que tiene que cobrar la provincia es el 15, por 10 años, y si la renueva por otros 10, pues cobra el 18. Nosotros en La Pampa tenemos áreas que pagan el 35. Que hemos renovado esas áreas y pagan el 35%. ¿Cómo voy a yo a una ley que me baja la recaudación a la mitad? ¿Qué es lo que yo he hecho desde que estoy en el gobierno? Todas las áreas que el gobierno ha recuperado para sí o hay que prorrogar, se las hemos dado a la empresa estatal PAN Petrol, Una empresa estatal que tiene representación del de partido de la oposición. Y una empresa estatal que ha logrado aumentar las regalías, a pesar de que bajó el precio del petróleo, lo cual implica que aumentamos la producción, ha logrado aumentar la reserva y ha, aumenta y ha logrado tener ganancia. Ese esquema que a nosotros nos funciona perfecto, si yo firmo el convenio, lo dejo de lado y tengo que ir a no tener una empresa estatal. ¿Por qué no vamos a tener los pampeanos una empresa estatal que nos ha permitido pasar de ser una empresa administrativa a una empresa que nos genera renta petrolera? Ellos dicen que van a llamar al... Porque además dice el artículo... ...que las sucesivas adjudicaciones... ...deben ser licitadas en forma clara y transparente... ...con pliegos que hace Nación. ¿Ustedes creen que es más claro el pliego que hace... ...el ex CEO de Shell... ...que los que hace Pan Petrol? Donde hay representantes de la oposición... ...donde esos pliegos los recibe, lo revisa... ...una comisión en la que hay integrantes del Poder Ejecutivo... ...que preside el Secretario General hay representantes de las bancadas de, de, del, del Parlamento, no solamente oficialistas, y hasta ahora todas salieron por unanimidad. Más transparente que eso, no hay nada. Y por último, hay una trampa que el señor ¿Contame cómo era el apellido? Redondo, Redondo este, se olvida de contar. Lo primero que hizo Aranguren fue llamarnos para que designáramos un director en el directorio de YPF. Y Cuando se estatizó IPF, se volvió a estatizar, las provincias firmaron un convenio en los PEPI por el cual adquirían el 49% de las acciones y lo caucionaban en favor del Estado. Es decir, el Estado votaba por las provincias por ese 49% durante un periodo que no me acuerdo cuánto es, pero creo que 10 años, un poco más. La Pampa le tocaba, porque era de acuerdo a la producción, a la Pampa le tocaba el 0,5%. Como se pagó 10.000 millones de dólares por la empresa, la Pampa hubiese tenido que poner 50 millones. Ninguna provincia puso plata. Lo pagó toda nación, pero todas deben. La Pampa no ratificó ese convenio que el gobernador anterior firmó en los EPI en la legislatura. Por lo tanto, para nosotros no es obligatorio. Si yo designo un director, lo hago obligatorio para mí, y paso a deberle al Estado Nacional, yo no, la Pampa, ...pase a deberle al Estado Nacional... ...50 millones de dólares... ...entonces cuando yo me siento a discutir... ...con Frigerio, con la gente de la C, ...la plata que me deben... ...por los aportes... ...o por el déficit... ...de las cajas previsionales... ...me sacan el crédito de 50 millones de dólares... Entonces, yo no quiero deberle a la Nación... ...no le debemos... ...no le queremos deber... ...lo que queremos hacer es este, que nos paguen... ...lo que nos deben... ...por eso como este señor lee los diarios... He visto que lo lee porque lo que publicó Matías Toso, este, él lo leyó y lo contestó. Me gustaría que aprovechara a avisarle al ANCE que queremos hacer una reunión con ellos para ver cómo me pagan el déficit previsional del año 2009, 2010, 2011, 2013, 2014. Me pagaron solo el 2015 sin actualizar y me dieron un anticipo del 2016 y todavía no consigo una reunión con el ANCE y el ministro Franco para ponerme de acuerdo cuánto me van a pagar. Es más, me quisieron aplicar un decreto de Macri que se inicia diciendo, a partir del año 2017, y eso me lo pueden aplicar al déficit del año 2016. No, no. Ya, ya que este muchacho este, parece que lee y comenta, que le comente que me atiendan. ¿Te gusta atienda, la no relación mi... política Pero... Bueno. Juan Pablo, parte de la conferencia de prensa que está dando el gobernador, eh, claros conceptos, y si ustedes quieren, nosotros seguimos grabando. Perfecto, Mauro, sí, sí, por favor. Este, tuvimos la paciencia de escuchar eh, un poquito cómo se fue desplazando el eje de la, de la conferencia de prensa del gobernador, mientras entonces presentaba dos líneas de crédito del Banco de la Pampa para los municipios y este, las comisiones de fomento de la provincia. Gracias, Mauro, y volvemos con vos después. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está Mauro Monteiro, nuestro